En el marco de nuestro primer aniversario eh, vamos a estar haciendo un guiso de lentejas junto con el comedor. Eh, nos parece que es una forma de devolverle a Cañuelas todo lo que nos dio en este primer año. Pusimos en contacto con ellos, ya estuvimos eh, organizándonos. Este sábado lo vamos a, a realizar a partir de las 12 del mediodía en el comedor y el que quiere ir a, a colaborar puede acercarse. ...y llevar un alimento no precedero... ...o ropa en buen estado... ...y se puede llevar su porción de, de guiso de lentejas. La verdad que sí, en el marco de, de, bueno, de todo lo que estamos sucediendo... ...no es ajeno a, a, bueno, a todos, del de tema de esta pandemia... ...nos pareció bueno, buenísimo de, de juntarnos con ellos... Y, ...y colaborar de alguna manera... ...para que bueno, ellos también tengan su, su oportunidad. Bueno, lo que pueden hacer en, el, en las redes de la CHEFA... ...ya está la ubicación del comedor... Entonces, bueno, se comunican ahí y se acercan, Van a estar la ubicación del comedor, que es ahí en el barrio La Garita, para acercarse y lleven, se pueden llevar su tupper y se llevan el guiso y también, bueno, colaborar con un alimento no precedero y ropa que, que bueno, que hay el, Analia, que es la chica del comedor, está organizando todo como para ayudar a las familias. Y vamos a estar a partir de las 12, más o menos hasta las 14 horas estaremos por ahí, sumamos a toda la comunidad de Cañuelas el que se quiera acercar, los clientes, y el que pueda ir a buscar su guiso y ayudar al comedor, que en realidad esa es la, la idea, ¿no? Analía me dijo que más o menos son 50 familias las que se acercan todos los sábados a, bueno, a buscar su plato de comida y a buscar también su, su taza de leche. Entonces, eh, bueno, ellos van a hacer un locro y la chefa se suma eh, con el guiso de lentejas como para colaborar, ¿no? En realidad ella está muy contenta con esto porque me dice es buenísimo que también la comunidad de Cañuelas pueda ir hasta el barrio. Hace una tarea tan generosa y está en un barrio y está alejado del centro, entonces me dice que está buenísimo poder difundirlo. ¿no? También lo que quería agregar es que nuestros proveedores son los que nos van a, a donar las verduras, la carne, parte de, bueno, de las lentejas y así vamos a juntar para hacer el gran guiso de lentejas que vamos a hacer este sábado a las 12 horas el comedor por una sonrisa de la garita. Y más o menos son 50 familias, así que bueno, intentaremos de que obviamente que haya para, para todas esas familias, igual desde el comedor van a ser el locro, así que va a haber locro y guiso de lentejas. Y bueno, la primer parte de la cuarentena me quedé en mi casa con mis niños y después bueno, de a poco empezamos a, a retomar, eh, en la chefa somos tres y estamos tratando de, de turnarnos, eh, viene un día cada una, las chicas, y, y bueno, con, todo lo, con todos los cuidados y con todo lo que lleva esta pandemia, o sea, tratamos, hacemos delivery, la gente no se acerca de al lugar, y sí, afectó bastante. Y hay días y días, pero sí, eh, hay gente como adultos mayores que no pueden salir a comprar, que son los que, los que nos llaman y nos piden, y bueno, y sí está afectado por el tema de los colegios, nosotros teníamos muchos colegios y maestras que consumían, y bueno, y ahora no están. Pero bueno, la gente es muy cuidadosa también, tienen todos sus recaudos con el tema del delivery, así que bueno, nosotros también... Ponemos nuestro granito de arena y estamos al cuidado de todo.